Sanando tus vidas anteriores con Jo O'Puno Puno. ¿Cuántas veces nos hemos topado con situaciones que no tienen una explicación lógica y tampoco encontramos el camino para resolverlas? Durante diez años de experiencia en regresiones a otras vidas, He presenciado vivencias muy interesantes y cómo las personas pueden encontrar soluciones definitivas a sus problemas. ¿Estás listo para comenzar? Bien, empecemos. Ahora vamos a relajarte. Inhala profundamente. La luz blanca dorada de la divinidad, a quien l estamos e pidiendo que te acompañe en esta regresión a una de tus vidas pasadas, donde puedas encontrar la raíz y causa de lo que ahora estás sufriendo, para poderlo sanar y transmutar a la luz con las palabras mágicas del h o Oponopono. Lo siento. Perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Pides ahora, divinidad, gracias por llevarme a una vida pasada donde puede encontrar la raíz y causa de la vida. De esta situación que me está haciendo tanto daño, y así, junto contigo, protegido con tu luz y amor, podamos sanarlo y transmutarlo para poder vivir una vida plena en libertad y amor, una vida sana y feliz. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias. Inhalas por nariz la luz blanca dorada y exhalas por boca audible pero lento y armoniosamente. Inhalas, exhalas. Inhalas. Exhalas y puedes sentir tu cuerpo deliciosamente relajado y en una paz profunda. Ahora, e n c u e n t r a s en un hermoso bosque. Observa s las flores de diferentes colores que armonizan tu aura y te hacen sentir seguro, tranquilo y en una paz profunda. Caminas descalzo absorbiendo la amorosa energía de la madre tierra. Miras hacia el cielo azul y observas cómo se pasean unas cuantas nubes blancas. Una de ellas te llama mucho la atención y la traes a ti con el poder de tu pensamiento. Que subes a la nube sintiéndote seguro y tranquilo, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Bien, voy a contarte el 5 al 1 y cuando llegue al 1, te encontrarás en una vida pasada donde encontrarás. La raíz y causa de lo que está interfiriendo en tu felicidad y armonía espiritual. Empiezo a contar ahora. 5. La nube empieza a moverse hacia atrás en el tiempo y el espacio. Te sientes protegido. 4. La nube va tomando velocidad. Hacia atrás en el tiempo y el espacio. 3. Puedes percibir cómo vas retrocediendo hasta una vida pasada, donde encontrarás la raíz y causa de lo que ahora te impide realizar tu paz y armonía. 2. Te sientes seguro, tranquilo. En una paz profunda vas acercándote a la vida anterior que tu sabiduría divina ha elegido. La nube empieza a reducir su velocidad. Suavemente la nube se ha detenido. Uno, estás ahí. Ahora, Baja de la nube, siente el suelo que pisas. ¿Cómo es? ¿Qué tienes puesto en tus pies? Toca tu ropa, mírala. Cómo estás vestido? Observa si eres hombre o mujer. Siente tu cabello. ¿Qué hay a tu izquierda? ¿Qué hay a tu derecha? Arriba de ti, frente a ti, percibe si alguien está contigo. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Puedes ver lo que está sucediendo, como si esa vida anterior se estuviera proyectando en la sala de un cine. Tú solamente eres un observador. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Recuerda que es muy importante encontrar la raíz y la causa de lo que ahora impide tu realización en tu vida presente. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. ahora Que has encontrado lo que has venido a sanar y transmutar. Date cuenta de que ya no tienes nada que ver con esa vida pasada. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Bendices a todos los involucrados y agradeces su colaboración para aprender tu lección de vida. Gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Imagina que un cordón de energía te ha tenido atado a esa vida. Y por ese cordón traes contigo tus dones, virtudes, todo el potencial que tuviste en esa vida pasada. Ahora imagina que cortas ese cordón de energía y te desvinculas completamente. De esa vida, imaginas que se cierra un telón como si fuera un teatro y te está indicando que la función ha terminado. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ahora Te elevas a la luz y llegas al centro de la luz divina. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Te cargas de energía radial positiva. Gracias, gracias. Gracias, llave de luz, llave de luz, llave de luz. Lo siento, perdóname, te amo. Gracias, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Observas tu vida presente. Y desde ese estado de conciencia y luz, programas lo que deseas vivir en plenitud y sabiduría. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Ya es tiempo de regresar a tu vida presente. Sintiéndote completamente iluminado, pleno y feliz. Damos las gracias a la divinidad por su ayuda y asistencia. Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Llave de luz, llave de luz, llave de luz. Voy a contar del 1 al 5, y cuando llegue al 5 estarás completamente despierto y despejado. 1. Inhalas la luz blanca dorada de la divinidad. Tienes conciencia de tu cuerpo y el espacio. ¿Dónde te encuentras ahora? 2. Empiezas a mover tus piernas, tus pies con amor y delicadeza. Y mueves tus brazos, tus manos. Mueves tu cabeza, todo tu cuerpo. Y sientes un amor pleno y profunda gratitud con la Divinidad. 4. Estás completamente despierto y despejado. 5. Abre s tus ojos. Estás felizmente aquí y ahora. Sonríe y observa qué bien te sientes. Bienvenido a un mundo lleno de retos y satisfacciones. Sé feliz y v i v e sano.